¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu es tu programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. como siempre, un programa que te intenta acercar esas realidades, esas informaciones, esas noticias, esas actividades relacionadas con los movimientos sociales y que, bueno, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, volvemos a tener que hablar de represión. En el programa de hoy hablaremos principalmente de dos temas. Uno, el primero de ellos será... El juicio que el próximo 28 de septiembre tendrá lugar aquí en Sichón eh, contra las personas imputadas durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Eh, ofreceremos una entrevista realizada con dos de esas personas imputadas y que van a ser juzgadas a finales de septiembre. ¿Qué? Y también te hablaremos eh, a continuación de otra situación de represión, en este caso la que viven en la Corrala Utopía de Sevilla, una lucha por la dignidad y por el derecho a la vivienda, y que mañana también va a tener lugar dos de los primeros juicios donde, bueno, pues. Eh, Acusa de un delito de usurpación a más de 50 personas, no va a haber un solo juicio contra todas ellas, sino que va a haber juicios individuales y mañana se van a producir los dos primeros. Al final del programa abordaremos también las iniciativas que están surgiendo aquí en Asturias en torno a la situación que viven las personas refugiadas eh, llegando a las fronteras de la Unión Europea, fundamentalmente de Siria, pero también de otros países como Afganistán, o Libia, etc. <risa> Un poco de música y arranca Maravallu. a la puerta de la sindical. Bueno, cuéntanos un poco. Acabamos de recibir noticias de cargas bueno, pues, policiales. Estamos estamos absolutamente eh, alucinando porque resulta que en la calle Asturias venía un piquete informativo Oye. perfectamente pacífico, respetando absolutamente todo. Cargó la policía, detuvieron a uno, llevaron a otro, abrieron ni un labio junto del techo y ahora mismo metieronse dentro de la casa sindical, que es la primera vez en la historia ni el franquismo ...entró en la casa sindical y esto es una vergüenza... ...el gobierno de Rajoy nos está metiendo a la policía... ...en las sedes de los sindicatos, es absolutamente alucinante... ...y aquí los tenemos delante machacando a la gente descaradamente. O sea, que está entrando la policía dentro de la propia sindical... Sí, sí, sí, sí, sí. Pues pero sí. entrando en el salón de actos de la sindical dando estopa a, a Tomaria Santísima, uh -huh. sin ningún tipo de, de provocación por parte de la gente que estaba en el piquete informativo y ellos provocando sistemáticamente. Ya desde que salimos a primera hora de la mañana por Gijón, se dedicaron a pedirles carnes a la gente sin ningún tipo de razón y ahora mismo están dando palos dentro de la casa sindical. Eh, me decías que había detenidos, eh, ¿puedes confirmar cuántos detenidos ha habido? ¿Perdón? Eh, me, decías que había detenidos, ¿cuántos...? Eh? Un, uno, uno. Un, Ahora un mismo sabemos de uno que han detenido y otro le partieron un labio de atoletazos en medio de la calle Asturias. Mm -hmm. Bueno, pues estamos con Manu y con David, dos de las personas impulsas. Bueno, pues esta que escuchábamos eh, ya se nos colaba el siguiente audio. Esto que escuchábamos era un corte de el directo que hicimos aquel 14 de noviembre de 2012 aquí en Radio Crash cuando bueno, pues no enterábamos eh, de de esas cargas policiales que se estaban produciendo, esas detenciones. En aquel momento Valvino, que era la persona con la que hablábamos, nos hablaba de una detención, pero justo en ese momento se estaban produciendo otras detenciones, todo bueno, toda esa situación que acabó derivando en en una respuesta por parte de de la gente que se estaba movilizando pues eh, rodeando la comisaría eh, hasta las cuatro de la tarde aproximadamente que fueron liberadas las personas detenidas sucedió ese 14 de noviembre y como digo toda esa situación eh, va a generar también un juicio que va a tener lugar el próximo 28 de septiembre eh, donde bueno hay varias personas imputadas ayer tuvimos oportunidad de hablar con dos personas dos de esas personas ...con Manu y con David y bueno, pues vamos a ofrecerte ese esa entrevista y, y ese audio que ya quería entrar hace un momento. ...por ese, esas detenciones y, y ese piquete informativo de la huelga del 14N que el próximo 28 de septiembre van a, van a ser juzgadas en, aquí en Sichón... Eh, bueno, vamos a, a recordar o a contextualizar un poco la situación, qué fue lo que pasó aquella mañana de, del 14-N durante esa esa huelga general aquí en, en Sichón. Hola, buena, ¿qué tal? Eh, bueno, sí, aquel 14-N la verdad ya que ocurrieron varias cosas porque ya fue una noche un poco intensa en cuanto a movilización en la calle y demás hubo bueno, parece ser que hubo bastantes acciones un poco más duras de lo normal y la policía ya venía un poco venía un poco quemada la, la los antidisturbios que vinieron de Oviedo, que ya eran viejos conocidos de la huelga de la minería. Entonces nos encontramos ese día por la mañana cuando se sale de aquí de la sindical a hacer el piquete que normalmente se hace a las 8 de la mañana para un poco el comercio del centro y tal junto con los compañeros y compañeras de la CGT y, y bueno, salimos ahí ese piquete de la CSI, de CGT y de colectivos sociales y bueno, fuimos a dar empezar una, a dar una vuelta por por el centro, la verdad es que estaba todo apreciado porque no... la huelga fue contundente en Sison, la verdad es que estaban en los tres sucursales bancarias y un bar, y una, y, vamos, estaba todo cerrado, pero lo que sí ya notamos fue que a lo largo que, que transcurría... Ese piquete, eh, la policía empezó como a tensionarse, empezaron a, a intentar aguchararnos un poco y tal, y, y sí nos dimos cuenta de que pintaba peor que otras veces, no no estaban como otras veces, estaban se estaban poniendo nerviosos, estaban tensos, estaban ya empezando a amenazar y tal. Y yo no sé si fue que les jodió, que fuera todo con mucha tranquilidad y demás, cuando ya estábamos en la calle del Angreo para venir para el sindical y preparar la manifestación y demás, Pues eh, Un compañero que estaba en el piquete, Sergio... Eh, vio como dos policías hablaban de, de otro compañero... Como que querían ir a por él y tal... Y fue a advertírselo al chaval... Oye, que están hablando de ti... Y solo por decir eso... Se le echaron encima los dos antidisturbios... Y a la vez que se le echaron encima para detenerlo... Una detención gratuita y por la cara... Eh, un policía de secreta... Pues sacó una porra extensible... Zumbó un par de leñazos ya a la gente empezó a, a, a cargar la policía contra la gente mientras tenían a, a Sergio, que ya te digo, fue una detención por la cara, vamos. Y, y bueno, ya fue cuando empezó a haber la, la primera carga, hubo bastantes heridos, ahí cayó también Carlos, que es uno de otro de los que van a ir a juicio, que en el solo un policía de una patada le rompió la nariz, de la que, su, de la que tuvo que, que, que operarse meses después. Y, y bueno, ahí ya hubo esa esa agresión por parte de la policía, eh, nosotros no teníamos nada, ni banderas ni nada, íbamos así, tan normal de calle, hicimos lo que pudimos, tampoco fue que salíamos corriendo, ni mucho menos, aguantamos el tirón porque queríamos, estábamos preocupados por Sergio y por los compañeros que estaban recibiendo las, las palizas y tal, y, y bueno, hasta esa primera parte fue cuando ya cayeron estas dos personas, ...donde hubo un porrón de heridos y luego pues una gente nos dirigimos a, a la sindical a curar esos heridos... ...pero mientras que nosotros nos dirigíamos a la sindical ocurren otras cosas en el humedal... ...que es lo que os va a comentar un poco la Sí, ahí. o sea, en ese mismo piquete y, y bueno, en estas cosas pues siempre cada uno vive unas partes... no ...esa es un poco la, una de las partes y otra gente que estamos en el mismo piquete... ...pues lo que vemos es que están aparizando a compañeros, pensamos que van a detener a más gente... Y, y bueno pues como venían también a por nosotros pues echamos a correr salimos hacia la plaza del humedal y y en la plaza del humedal un, crof, un coche de la policía municipal se nos cruza se se mete en medio yo creo que piensan que bueno pues lo he hecho de vernos por lo he hecho de vernos correr pues pues se cruzan y bajan a a detenernos en ese momento yo caigo al suelo y empiezan a darme por todas partes. Luego me acusan a mí de que yo les daba puñetazos y patadas y y demás a mí y a las otras dos personas detenidas en a hueso y acuero en ese en ese misma en esa misma zona, ¿no? Nosotros a partir de ahí, pues nada, eh, quedamos detenidos, nos llevan al centro de salud, pues eh, referimos las lesiones que tenemos y demás. En el centro de salud tenemos algún encontronado. Bueno, los policías municipales Eh, estar en plan bastante pues agresivo no y incluso sugiriendo llevarnos a dar un paseo a dar una vuelta no decían a dar un paseo hasta el museo y así eh, soltaron alguna valla de ese tipo y nada de ahí el caso es que bueno el, el mando un poco controla la situación y, y nos llevan detenidos a comisaría a toda velocidad vemos el momento en el que yo la sensación era que no Los munipas no sabían muy bien lo que estaban liando, no, lo que estaban armando, porque había en, ese, en, había en Gijón una mani enorme, no sé cuánta gente, pero bueno, muchos miles de personas y, y nos tenían ahí, o sea, más de una hora en el centro de salud, y justo cuando nos sacan del centro de salud, vemos salir la mani, salimos nosotros salimos por la calle Donat Aragüés y la mani, el principio de la mani ya estaba en donde la iglesia San José. O sea, que si tardan 15 minutos más, 10 minutos más, eh, no salimos de allí. Y, y bueno, y, y si nos llega a ver la gente, pues si hubiera liado mucho más. Estamos bomba. hablando de municipales. Si está policías municipales. Sí. Municipal sí. sí, sí, y... La, nuestra detención y nuestra acusación, o sea, nos acusan de, de atentado y daños contra los policías municipales. Eh, llegamos a comisaría, eh, pues rápidamente más o menos pasamos a calabozos esperábamos que llegara más gente detenida solo llegó Sergio y en total éramos cuatro los detenidos y ahí bueno pues hasta hasta las cuatro por ahí más o menos la verdad es que lo que intentamos todos fue intentar descansar y dormir un poco y, y poco más cosa de, de, de todo el, la solidaridad de fuera la verdad es que nos enteramos al salir no dentro no te enteras prácticamente nada les veíamos un poco nerviosos y luego bueno cuando cuando ya nos sacan a declarar y y ya vemos que nos van a soltar pues ya empezamos a a entender lo que estaba pasando fuera ¿no? yo contábamos con con pasar allí la noche y, y y que al día siguiente fuéramos al juzgado porque nos dejábamos a declarar o sea lo, lo normal hubiera sido que que hubiéramos pasado la noche y al día siguiente hubiéramos ido al juzgado al no declarar O sea lo, la presión y la solidaridad que hubo fuera fue lo que hizo que nos soltase. Manu, tú que estabas fuera y que lo viviste, ¿qué fue lo que lo que pasó ese día? Quizá fue uno de los momentos de la de la lucha obrera más importante de los últimos años. Sí. De, de, mayores del sindicato decían que emocionados. Yo vi algunos con las lágrimas en los ojos, diciendo que estaba viendo un momento, un, un día histórico dentro del movimiento obrero de Asturias y de decisión en concreto. Y bueno, retomo la escena, de, ya para acabar, no de, de lo que pasó, retomo la escena cuando nos dirigíamos a la sindical, eh, ahora son los antidisturbios los que estaban con nosotros, con, con David Zoros de Maseñar local, cuando nos dirigimos a la entrada de la sindical, bueno, eh, un compañero de la TPA estaba grabando ahí un poco lo que estaba sucediendo, se le echa la, la policía encima, que venía ya corriendo por el muro, se quedaba por donde la Febe, ya con los cascos puestos, bueno, viene ya en plan a montarla, se le echan encima nosotros preguntamos que por qué se está grabando que todavía no había leído mordaza de aquellas qué qué es lo que cuál era el problema y ya cargan otra vez contra nosotros ahí es donde viene mi acusación de también de atentado y lesiones al mando de, de los antidisturbios, y lo único que hacemos ya es refugiarnos dentro de la sindical porque bueno ya habían venido más refuerzos de ellos era un porrón de gente de antidisturbios y tal y cuando se produce un tapón en la entrada sindical abrimos ahí ese tapón como podemos, empujando como podemos, porque se estaba colapsando aquello y iba a haber una carnicería ahí de, de toletazos, y es cuando ya entra la Policía Nacional para dentro de la sindical, cuando intentan entrar en el local de, de la CSI, y bueno, ahí la gente aguantó en el pasillo sin nada, porque es que no teníamos, la policía dice en el juzgado que teníamos palos y de todo y piedras y tal, bueno, se ve por muchas fotos por ahí que no teníamos absolutamente nada nos pusimos con nuestros cuerpos ahí para que no entraran y invadieran los locales. Y bueno, está. adentro no entraron, ahí quedaron parados, nos provocaron todo lo que hicieron y más, marcharon y bueno, ya hacemos una reunión un poco de gabinete ahí de crisis, viendo lo que había pasado, nos enteramos de lo de la humedad, nos llegan las noticias de detenidos y ya cuando mmm, tenemos que decidir si hacemos la manifestación, que además coincidía con la que por primera vez convocaba comisiones obreras aquí y tal, Eh, si hacíamos esa manifestación o si íbamos a comisaría decidimos hacer la manifestación y cuando teníamos todo el mogollón de gente acumulado ahí en el náutico pues eh, ya sabía la gente lo que había pasado, marchar a, a comisaría, así lo hicimos y la verdad es que la respuesta fue brutal miles de personas marcharon a la comisaría lo que teníamos muy claro oye, que como fuera teníamos que sacarlos de comisaría y que no fueran al juzgado en caliente lo tenemos clarísimo porque así le pasó a Alfon, fue al juzgado en caliente y para la cárcel. Entonces nosotros teníamos clarísimo que teníamos que no en caliente no podía ir al juzgado porque el peligro de que entraran para Villabona en preventiva, vamos era clarísimo. Y bueno, pues a, a, a la presión que, que ejerció toda la gente, las miles de personas que, que estábamos allí y tal, conseguimos creo que fue una victoria, vamos brutal. Ellos yo creo que quedaron hasta ese día tocados moralmente porque vieron que que joder que cuando el pueblo se une cuando la gente se une no hay nada que lo pare y en este caso era más una cosa de justicia porque mmm, ya te digo en otras todos sabemos lo que es Asturias y les, y les movides laborales y demás y aquí no nadie vamos a decir que somos monjitas de la caridad y para defender nuestro puesto de trabajo el pan o lo que sea todos sabemos que en Asturias oye pues lo peleamos como entendemos que hay que pelearlo pero es que ese día de verdad yo no me importa decir que en otras ocasiones, en otros conflictos, oye, pues tienes un enfrentamiento, lo tienes. Es que ese día fue gratuito. La agresión fue gratuita. Bueno, todos los que estuvisteis por ahí, lo no pudisteis ver que fue por, por la cara. Entonces, ese día yo creo que explotó la rabia de la gente decir, no, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, que encima que nos apalen por la cara y encima detener y que pueda haber gente en la cárcel, no, no lo consintió la gente. Entonces, para nosotros yo creo que no, que fue un triunfo para pa, pa toda la clase obrera de aquí y vamos, que lo recordaremos vamos con, con una satisfacción enorme vamos eh, hay hubo esas cuatro detenciones pero hay en total ocho ocho personas imputadas no el, el resto de personas las imputaciones a qué son debidas sí hubo hubo ocho imputaciones pero al final dos se sobresalieron después de la instrucción decidieron uno fue compañeros de la TPA que grabó que que vas a imputar que estabas grabando la actuación de la policía y otro compañero también que que bueno le acusaban de amenazar a un tendero de una carnicería y el mismo tendero fue allá al juzgado y dijo que no que él no, no, no le habían amenazado nada Pero además es que este hombre estaba cerrando la carnicería porque quebraba el negocio o sea, esas que no y los demás pues las otras seis personas cuatro fueron de los detenidos ese día y otras dos fue Carlos el que rompieron la nariz ahí en el angero y a mí que Me identificaron ahí cuando estaba rodando la comisaría y a la semana ya me llegó la, la imputación. Son todos por atentado y lesiones, tres de ellos eh, los de la policía local con una petición de dos años y medio de cárcel y los de la UIP los de los antidisturios, con un año y medio. Los que estamos con un año y medio dentro malo, bueno, no nos preocupa tanto, nos preocupa bastante más Los, los compañeros que están acusados por la policía local porque bueno ahí, ahí sí que hay riesgo de, de entrar en prisión uh -huh. eh, Esta es la situación el, el juicio como decíamos antes va a ser el próximo 28, ¿qué es lo que se está haciendo hasta hasta ahora y qué es lo que se va a hacer próximamente? Bueno, lo primero va a ser un, así por fechas, vamos por orden cronológico en Mimenez vamos a hacer un acto el día 5 eh, a las 8 y cuarto lo tenemos programado no solo por nosotros, sino por todos los imputados de diferentes causas. Está también la gente de Cerredo, está de Palestina, bueno, más cosas que hay. Eh, después nos vamos al día 18 de septiembre, que va a haber un pasacalles en Avilés, porque tres de los imputados son de Avilés. El 19 estamos planteando, que estamos un poco ahora perfilándolo un acto en en el Pumarín Sur, en el, el Gijón Sur, El centro Integrado por la mañana a las doce y media eh, estamos planteando un acto con diferentes intervenciones con algún, alguna gente que toque algún tema en acústico algún vídeo bueno queríamos hacer un poco un acto ahí de arropé que que se visibilice un poco el tema eh, la siguiente ya es la mani el día 24 hay planteada una mani que va a salir de la sindical por el tema de que de lo que fue el asalto a la sindical y después ya nos vamos al juicio que es el 28 por la mañana hay eh, un pasacalles de novio en San Mateo también el día ah, 19 por la tarde también va a haber un pasacalles por los chiniguitos de San Mateo aprovechando un poco la fiesta y tal hombre ya la campaña ya llevamos desde principios de verano haciendo cosas, a lo mejor el verano nos pilló un poco así a contrapié sí. entonces no pudimos mejor hacer tanto tal veníamos un poco también afogados de lo de Zarreo que ahí está Eso lo que no es muy presente todos y pasa que fue una campaña muy intensa, lo de, lo de Zarreo y tal, y bueno, pues nos pilló un poco así. Pero bueno, eh, eso estuvo ahí, vendrán más cosas como los compañeros de Palestina, como lo de los parquímetros de Lugones, bueno, diferentes... También nos queremos acordar, aunque su propio sindicato no se acuerde prácticamente, de los cinco trabajadores estos de Arcelor, uh -huh. que tienen la condena más alta de todo el Estado, cinco años y pico, muy medio me parece que son, también por una de la huelga anterior... UGT. UGT. UGT. Uh -huh. Que bueno, la verdad es que da una sensación de que los están dejando ahí tirados increíble, pero bueno, nosotros ya les exigimos, que si querían les echamos una mano, pero no parece que, que estén por la labor, pero bueno, nosotros nos, nos solidarizamos igual con ellos. Aunque sindicalmente no coincidamos, pero entendemos que que son tan represaliados como los demás. Y bueno, en principio así estamos. Uh -huh. Eh, comentas esas situaciones, los cinco de Zarreú, la gente de Arcelor, eh, bueno, más juicios que hay pendientes a nivel estatal, eh, también el viernes se inician juicios en Sevilla contra la, las mujeres de la Corral La Utopía, Alfón en la cárcel, más eh, situaciones que hay por otras comunidades autónomas. ¿Cómo podemos valorar esto así en global, eh, toda esta represión que está viendo contra la gente que bueno? lucha bien por, por movilizaciones de, de un tipo o de otro pero al final estamos viviendo no sé si quizá una de las peores situaciones a esos niveles de los últimos años ¿no? sí la, la, la ola represiva está claro que que está creciendo muchísimo bueno a raíz de que se incrementaron también las movilizaciones con el tema de la crisis y tal pero a ver nosotros entendemos la represión como algo natural dentro de la lucha o sea sabemos que está ahí mmm, somos conscientes de ello lo que a lo mejor hay que hacer es que sea más consciente más gente, de que eso está ahí, siempre que vas a salir a la calle, pero esto no yo, ni mucho menos, yo por lo menos personalmente creo que ha llegado a su cénit, ¿eh? o sea, esto es un preámbulo de, de o creemos que es como vino de la mordaza en la reforma del código penal de los siguientes hachazos que nos van a pegar para el año que viene, o sea, el FMI lo tiene clarísimo, la deuda de España es impagable y, y nos van a, nos van a, a aplastar, vamos El campo de experimentación de tipo Grecia, además, va a estar también en el Estado español. El, en los programas neoliberales vamos, van a implantarlos sí o sí, o lo van a intentar. Y todo esto es para mostrar que el que esté en la calle oponiéndose a, a este terrorismo del capital, pues lo va a pagar con cárcel, lo va a pagar con multas y demás. Eh resolvemos decir que la lucha es el único camino para mí sí es el único camino puede haber otras vías que oye suerte a todo el mundo que lo intente por como esto es un balletudo no prácticamente el capital ataca con todo y tú tienes que defenderte con todo oye pues eh, si está la vía institucional el que vea en ella la vía institucional adelante porque la pelea de verdad el que vea la pelea en la calle de otra manera adelante también desde repartir un panfleto a quemar unos ruedes o sea igual todo para nosotros todo vale para, por lo menos para mí todo vale pero si nos desmovilizamos eso es que tenemos claro que entonces nos van a aplastar sí o sí o sea y, y llevamos un ciclo un poco de desmovilización dentro de los movimientos sociales y el sindicalismo y tal y bueno que ahora parece que empieza otra vez a, parece que empieza a, a, a respirar otra vez y ya nosotros estamos viendo no que en las últimas movilizaciones sí que quizá empieza a aumentar el número de gente otra vez esperemos recuperar los números de gente y más que de hace un par de años para atrás pero la represión mientras el capital esté ahí va a estar ahí el que quiera luchar contra él va a ser víctima de esa represión pero bueno hay que asumirla hay que asumirla como tal o sea no hay que sorprenderse sino que hay que combatirla por supuesto denunciarla y ese es un arma como un boomerang de, de, de del, del del capital no Él, él lanza ese boomerang ...contra nosotros y nosotros tenemos que hacer... ...bajar la cabeza, esquívalo y que y que, y que que le vuelva a él... Es ...que la represión se le vuelva en contra suya... ...entonces bueno, a ver si a través de todas estas campañas de denuncia y tal... ...la verdad es que la gente en la calle... ...cuando repartes un panfleto, hablas y tal... ...está la mayoría con nosotros, vamos, ¿no? pues, o sea, tenemos clarísimo... ...la gente es muy consciente de lo que está ocurriendo... ...a lo mejor no se expresa de una manera así abierta... ...pero la gente lo tiene clarísimo... ...de que nos están apretando los esclavijes y, y bueno... ...por lo menos... Eso no ocurre hace 10 años esa receptividad que vemos en la gente no no hace 10 años no la había y ahora sí la tiene. Sí, 2012 además yo creo que fue un punto de inflexión en las movilizaciones vamos, al final de 2012 se llenaban las calles, ¿no? Luego pues vino todo el tema este del proceso electoral y demás y y ahí como que sí que hemos notado que que fue bajando la gente en la calle, pero bueno, A pesar de eso, de que nos ha pillado esto a contrapié, porque claro, con Agosto en medio y demás nos enteramos que a finales de... o sea, en junio nos enteramos de julio nos enteramos de la fecha. Y con Agosto en medio pues ha resultado vale, bastante difícil el, el lanzar la campaña. Pero bueno, nos quedan 20 días, 30 días, pues hay que apretar ahora y, y de aquí al juicio pues va a ser uno parar. Mm. Bueno, pues eh, ahí seguiremos, seguiremos contando todo lo que pasa alrededor de, de estas movilizaciones en torno a, a, a Le Ma 14 y absolución, y nada, ah, pues seguiremos también contando a toda la gente, bueno, pues la, la situación y qué es lo que acontece con, con ese juicio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. gracias Suara la kawadre entera, in en the callejon, tomando chela, hoy se desvela hasta la abuela que vende ron. Mi ritmo suena pa cualquier tierra, para mi cosa, para mi nacion. La vieja nació en favela de la parcela, cambió el rumbo cantando. En la vida se viven cosas tan diferentes que pareciera que cada etapa es una vida independiente. Me he dado cuenta bien sorprendente que en este mundo con tanta gente cada lugar aunque se parezca puede ser.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 ...que ya está aquí la corrala, que ya está aquí la corrala, que ya está aquí la corrala, que hemos veni a deciros, hay cuatro palabritas claras, que hemos veni a deciros, hay cuatro palabritas claras. Aidir ecibo diberkata, kematlah hienau. Aidaih yang kau nak ambil, aidaudah aku takkan pergi. Aidaudah aku takkan pergi. Aidaudah aku que pergi. Aidaudah aku takkan pergi. Aidaudah aku takkan pergi. Aidaudah aku la pergi. Aidaudah aku takkan pergi. Aidaudah aku takkan pergi. Aidaudah aku takkan pergi. Aidaudah aku takkan pergi. Aidaudah aku takkan pergi. Aidaudah aku takkan pergi. Aidaudah aku Ay, lo no paso oh, que doy, ay, hey, me no te travesti. Ay, pa' mi casa voy, ay, pa' mi casa voy. La sangre se me envenena, cuando me pongo a pesar, uno pie de to' y uno to'quilete la ya lele. Ay, lele, lele, lele. lele, lele. Ay, pa', lele, Amado Franco Meniras, Amado Franco Meniras, Amado Franco, no sabes, no te puedes abe sin a, lele, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, vivir ayer, ayer, me duele el corazón, y ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, ayer, Aquí viene la corrala, aquí viene la corrala, a cantar a las cuarenta. Ya ha partido toda la ailele. Esto que estamos escuchando es el audio de un vídeo realizado por el colectivo Flo 6x8 y la corrala utopía. La corrala utopía, un edificio ocupado en el año 2012 en Sevilla por familias con problemas de alojamiento, gente que estaba ...desahuciada, que había perdido sus viviendas y que mantuvieron esa situación durante dos años. Mañana va a comenzar una serie de juicios, dos de, dos de los primeros juicios... ...que va a ver a más de 50 personas que están imputadas, eh, acusadas de un delito de usurpación por esa condena. Ayer en Sevilla celebraron una rueda de prensa de la cual vamos a, a escuchar algunos fragmentos a continuación gracias a, al programa de Radiopolis, el, el limón revoltoso que nos ha facilitado estos audios y bueno vamos a empezar escuchando el manifiesto con motivo de, de ese inicio de los juicios que el propio colectivo La Corrala Utopía ha publicado. Un brazo al frente y recuperar el derecho a una vivienda digna ocupando un bloque de viviendas. Este paso significó dejar atrás una vida de individualismo, en el que toda pena y carga no salía de casa, para emprender una vida en lucha que rápidamente fue llenándose de la fuerza que nos daba caminar juntas. Durante los casi dos años que permanecimos en el edificio fueron muchas las personas y colectivos en lucha que además de apoyarnos, apoyar, aportaron su semilla a un proyecto de unidad popular que nació para luchar por el derecho universal a la vivienda y terminó abarcando toda la lucha por la dignidad. Desde que entramos en el edificio fuimos denunciadas por la propiedad del mismo. El proceso judicial siguió para adelante en todo momento. 50 personas hemos sido imputadas por un delito de usurpación y tras pasar el proceso de instrucción la jueza decidió separar la causa en procesos individuales. El objetivo de esto sabemos que es intentar evitar la organización y desmovilizarnos, ya que no tiene sentido que aun siendo la misma causa, el mismo delito, seamos juzgadas en más de 50 juicios diferentes. A pesar de que Ibercaja, la propietaria del edificio, se retira de la acusación, la Fiscalía sigue adelante, dejando más claro aún que esto se trata de un juicio, un juicio político. La petición de Fiscalía es de una multa de 720 euros a cada una de las imputadas, pero esto es lo de menos. Lo que vemos realmente grave desde la corrala es la represión y criminalización de la lucha y la organización popular. Muestra de ello son también los procesos abiertos contra los campamentos de unidad de Extremadura, el SAT o el caso de Alfon, más todos los que vendrán avalados por la nueva ley mordaza con la que quieren eliminar cualquier rastro de protesta. Por todo esto, porque la lucha por los derechos básicos nunca será un delito, pedimos la solución para todas las imputadas. Y seguiremos luchando por la de la justicia dentro y fuera de los tribunales. Defender la justicia como una trinchera. A solución para la corral utopía. Una vez llegado abogada, una de las abogadas eh, que está asistiendo a las personas imputadas, también hacía su propia valoración explicaba cuál era la situación. Jurídicamente, brevemente, eh, ¿cuál es la situación de estos dos eh, imputados? Para luego, si os parece, pues hacer una valoración, evidentemente jurídica, de todo el de todo el proceso y que afecta a todos. ¿no? Pero que hay algunos elementos además de estos pleitos que dejan y que evidencian cómo ha funcionado en todo este proceso eh, la policía, la fiscalía y los juzgados. Como se decía en el manifiesto, la causa se ha dividido en tantos procedimientos como imputados lo que para nosotros es una evidencia eh, bueno pues del intento de que lo que significa la correr la utopía pues quedará en nada y que cuando llegaran los procesos judiciales que evidentemente la justicia como ya sabemos es lenta pues eh, lo que ha significado esa lucha quedará bueno pues desvirtuada y desde luego eh, no con la fuerza con la que evidentemente vamos a afrontar esta nueva etapa judicial En el caso de Max, su imputación eh, además responde, no sabemos ni siquiera a qué debe de ser a una labor, bueno, pues de fotografías o de vídeos o no sabemos muy bien de la policía, porque en ningún caso Max fue nunca eh, eh, nunca fue identificado por la policía. De hecho, Max nunca ha vivido en la utopía, sino que quien ha vivido, que es también eh, imputada, es la compañera Soledad Tixé, que también está aquí con nosotros y que luego seguramente os pueda os pueda dar más datos de este caso en concreto y ambos son padres de un hijo en común eh, se enfrentaron años antes a una ejecución hipotecaria de su vivienda eh, sobre lo que luego también si si queréis podemos eh, entrar a hablar fueron eh, desahuciados y desalojados eh, de su vivienda hubo una separación de la pareja en ese proceso Y la solución para Soledad y su hijo fue irse a la Corral Autopía y Max ayuda a su familia a poder establecerse allí y evidentemente ha ido a la Corral Autopía no solo a apoyar, sino a ver a su hijo y a ver a su familia. Eh, esto es algo que Max ha defendido desde el primer momento en que declaró ante ante el juez y aún así la Fiscalía sigue manteniendo esa imputación y confiamos en que todo el proceso eh, judicial que nos va a llevar a aportar pues, las pruebas pertinentes conlleva la solución de, de Max. Vamos a escuchar ahora a Jesús... ...otra de las personas imputadas... ...que va a ser juzgada mañana... ...en juicios individuales... ...y bueno pues Jesús cuenta un poco... ...el por qué llegó a la corral Autoría. Llega a la Corrala pues... vivía como una persona normal ¿no? Tenía muy trabajo, trabajaba en seguridad... ...era vigilante de seguridad... ...y pagaba mis cosas como lo pagaba todo el mundo ¿no? La luz, el agua, la casa... ...todo... Y entonces pues la empresa cerró, me quedé parado, estuve cobrando el paro que me correspondía y estuve seis meses cobrando el paro, mientras pues seguía trabajando lo que me salía, buscando chapuzes buscando cómo sacar mi casa adelante. Y cosa que, que a base de chapuzes y eso pues es imposible. Entonces pues me quedaba... Pues eché una ayuda que se llamaba La Prepara, la estuve comprando también, que es la única ayuda que yo he tenido por parte del Estado. Y durante tres meses pues empezó a ver la situación y mi mujer a pesar de tener una enfermedad degenerativa que es fibromialgia, rebuma y etcétera, Pues no le reconoce mi lugar no le he logrado por, simplemente por la edad porque le dicen que es demasiado joven y que no no le hace falta. Entonces, claro, pues, eh, -trabajaba, mm, tuvimos que salir de, tuve que... Llega un momento en que al en no encontrar trabajo, no tener ayuda y no tener nada, pues tuve que decidir o entre pagar la casa o comer. Y lógicamente, pues, hoste como muchísimas personas han estado en la misma situación. Hoste por comer y pagar el tratamiento médico de de mi mujer entonces claro fue pues lo típico no lo que dicen siempre pues me denunciaron por no pude pagarlo fui a los servicios sociales fui al ayuntamiento fui a un montón de sitios pedí ayuda y en todos lados me decían lo mismo que que no podían ayudarme me daban citas para ir a los servicios sociales después me llamaban me anulaban las citas después simplemente hecho pues había veces que ni siquiera me llamaban y después pues en el juicio que se celebró a mí ni siquiera me llamaron para yo poder defenderme simplemente llamaron al abogado de oficio le comunicaron que tenía 15 o 20 días para para el desalojo y entonces pues yo me enteré de la situación de la corrala fui, estuve hablando con gente de allí eh, me, me estuve informando me dijeron que había un piso que había libre que si lo que había ocupado que, que lo podía ocupar y como pues, había gente que, que estaba en la misma situación pues, decidí ocuparlo porque era la, la única solución real que tenía ...porque ni por parte del ayuntamiento, ni administraciones públicas, ni nada... ...tenía ayuda de ninguna parte... ...y entonces pues entré en la corrala... ...y vi gente que luchaba por lo mismo que yo... ...a gente que le negaban su derecho ...y gente que peleaba por una lucha que yo veía que era digna... ...y una lucha que yo veía justa... ...y decidí pues unirme a ellos... ...y seguiré unido a ellos... ...porque hay muchísima gente que, que no tiene los medios... Y no tienen la ayuda que tienen tener, que tener por parte de las administraciones para que no estén en riesgo de exclusión social, como habíamos, somos muchas familias que hay y muchas familias que hemos estado en la corrala en la misma situación. También Toñi, una de las mujeres de la corrala, participó en esa rueda de prensa. Bueno, pues eh, también hablando de qué planteamiento tenían desde la corrala. Pues buenos días. Daré las gracias a todos los compañeros y a todas las personas que nos están apoyando, tanto colectivo como personas de afuera. Eh, sabemos que no estamos solas. Lo, lo estamos viendo cada vez que tenemos algún problema, que tenemos toda la gente con nosotros. Eh, no sé qué decir, estoy nerviosa ¿eh? seguimos trabajando no hemos dejado la lucha desde que entramos en la corrala fuimos unas mujeres muy fuertes eh, cuando salimos de la corrala tampoco sabíamos si teníamos la suficiente fuerza para seguir luchando tanto en la vivienda como en lo que fuera estamos aquí, se, se nos ve en todos lados eh, estamos con muchos colectivos en contacto y cualquier problema ahí estamos vamos a seguir la lucha porque hay que seguirla aunque logremos nuestras viviendas aunque logremos lo que sea hay que seguirla para los demás para que todo el mundo tengamos lo mismo todo el mundo tiene derecho a una vivienda a un trabajo y a tener por lo menos el frigorífico un poquito lleno para darle de comer a los niños eh, de los juicios de momento como dice la compañera y dos nada más de momento no se sabe si nos vendrán algunos más ahora no sé Bueno, darle las gracias a todo el mundo y, y a seguir para adelante. Hay que seguir la lucha, porque lo que no hay que quedar no parado. Porque nosotros nos están pidiendo 720 euros cuando hay personas entre nosotras que no cobramos ni un duro, es que no tenemos ni para ni para darle de comer a los niños. Nos están pidiendo 720 euros y ahora. Toda esta gente, los gordos de que están ahí en los parlamentos y en los sitios... ...se están llevando todos los dineros, se están dando los sobres... ...salen por la televisión que se han llevado tantos millones, en Suiza tantos millones... ...no le pasa nada, están en la calle y nosotros por ocupar una vivienda digna... ...que encima la hemos estado arreglando, pintando, preparándola para tener un techo digno... ...nos están pidiendo 720 euros cuando somos personas dignas de tener una vivienda. Y la lucha hay que seguirla, lo que digo, y está todo junto... Y estando todos juntos hecho una pinita, como yo digo, podemos conseguir muchas cosas. Y una vivienda digna que es lo principal y un trabajo. Así no nos veremos en la calle porque hemos pedido ayuda por todos lados. Siempre nos han cerrado las puertas, nos mandaban de un lado a otro, del mismo lado al otro, hasta que nos hartamos. No que decías oído que no iba, no íbamos a ningún lado. Eso es mentira. Nosotros hemos estado viviendo a todos lados y hemos dado el paso en ocupar una vivienda porque nadie nos ayudaba. Nadie viene a tu casa a darte nada. Como no te lo busques tú y lo luches tú. Y muchas gracias a todos. Gonzalo Carrasco, abogado también del equipo jurídico que está asistiendo a las personas imputadas por la corrala utopía eh, también hacía su propia valoración Yo me llamo Gonzalo Carrasco, soy abogado defensor junto con mi compañera Anabel de las personas imputadas en los procedimientos contra la corrala de la autopía. Yo quería empezar diciendo que el ejemplo de la corrala de la utopía nos ha recordado aquello de que el derecho de reunión se conquista reuniéndose, el derecho de huelga se conquista haciendo huelgas, el derecho de manifestación y de libre expresión se conquista manifestándose y expresándose, y el derecho a la vivienda se conquista y se va a conquistar de la misma forma y más en, en un país como como el nuestro en el Estado español donde existe una evidente eh, vulneración sistemática de derechos humanos en torno eh, al derecho a la vivienda en todas sus manifestaciones eh, con estos procedimientos eh, con estos procesos penales que además como comentábamos anteriormente eh, Eh, los han troceado, los han dividido, eh, nos han querido eh, empezar dividiendo, eh, se evidencia que eh, lo que hay es una un intento de criminalizar a las personas que precisamente con su ejemplo eh, luchan para, para satisfacer eh, sus, propios, sus propios derechos fundamentales, ¿no? el derecho a la vivienda en particular. Eh, Por lo tanto, eh, nosotros queremos insistir en que nos preocupa gravemente que estos procesos existan por voluntad de la Fiscalía. Es decir, eh, no hay que olvidar que la acusación, la que podría ser la acusación particular, que podría ser la entidad financiera Ibercaja, Eh, última propietaria del edificio no ha presentado acusación no está personado en el procedimiento eh, y de hecho ha renunciado a la acción penal ¿no? es decir este procedimiento estos procedimientos existen por una cuestión de política criminal eh, Pues bueno, diseñada desde la desde la fiscalía que en la práctica eh, pues ejerce lo que podría ser la acusación particular eh, en vez de recordarnos más a lo que a, a, a la función que debería tener, que es la de la de la defensa de la legalidad y los intereses general. ¿no? Y, y por mi parte nada más, gracias. Por último, eh, la abogada Anabel Segado insistía en esa idea de por qué este juicio es un juicio político, es un juicio de represión contra unas personas que habían luchado por el derecho a la vivienda digna. Eh, modelo jurídico exactamente igual para todos sin tratar ningún elemento ni ninguna circunstancia personal y eso evidentemente es lo que nosotros tendremos que hacer que hacer valer, ¿no? Que si nosotros ¿No tiene, en el último alza mantear a la ciudadanía sobre esta para para que no haya ningún tipo de represancie ni cosa Claro, pero el problema eh, o sea, para nosotros y para las familias de la corral la utopía... Lo importante de estos procedimientos ya no es tanto la condena o no a 720 euros y si finalmente voy a tener o no eh, el poder económico para poder hacer frente a esos 720 euros. Que nosotros consideramos que una condena de esas características y que además lo que se está ventilando en estos procedimientos es eh, el papel del Estado. Es decir, eh, realmente aquí se va a ventilar el castigo que el Estado está proponiendo Para eh, familias que han visto vulnerados sus derechos fundamentales, el principal, el derecho a la vivienda, porque no olvidemos que el derecho a la vivienda es eh, absolutamente necesario para que otros derechos fundamentales puedan ejercerse. No puede haber integridad física y moral si no tienes una casa. No hay derecho a un empleo si no tienes un domicilio. Eh, no hay derecho a ser un ciudadano eh, de primera en la administración pública si no tienes un domicilio, si no estás empadronado en un sitio. Sí, estamos hablando de un derecho fundamental de los de, de los del Alto Copete. Es que es, es que es básico para un montón para el desarrollo de otro montón de derechos fundamentales. Y en este país a lo que hemos asistido en los últimos años es a la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y además a la protección de la propiedad privada, pero cuidado, en manos en manos de los bancos, no la propiedad privada de quien tiene una casa y una hipoteca. Porque esos señores eh, son sometidos al proceso de ejecución hipotecaria que da para largo y tendido y que es un procedimiento judicial que no es que lo digamos nosotros, es que lo dice el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo. Es un procedimiento que vulnera la, el derecho a la tutela judicial efectiva de los hipotecados y que permite que los bancos pasen como una pisonadora por ese derecho eh, fundamental de las personas. La gran mayoría de la gente que se ve abocada, que se ve sin una vivienda y de las familias eh, que hay aquí y en en el caso de los dos juicios que tenemos el viernes, ambas familias han pasado por un proceso de ejecución hipotecaria, que ya dice mucho de qué tipo de sistema judicial eh, tenemos. Entonces, lo que queremos ventilar en estos procedimientos es precisamente ese, cuál es el papel del Estado. Es decir, si sí, estamos en el Estado, que yo creo que es evidente que en los últimos años no, pero si conseguimos recuperar, había una frase que decía que los derechos no se negocian, se conquistan. Si queremos recuperar lo que significaba. Y lo que significa el Estado social y democrático de derecho, o pues si queremos ir a un Estado represor, nos estamos ventilando en esa dicotomía y ahí se está a un lado o se está eh, en el en el otro lado. Y una frase que dice que en la dictadura nos mataban y en la democracia no nos dejan vivir, ¿no? Pues eh, pues eh, en esas estamos. Eh, y eso es lo que se está ventilando. Es decir, si el Estado que lo que debería de hacer es garantizar a todos sus ciudadanos eh, el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales y que las administraciones públicas por lo que tienen que velar es porque la gente pueda vivir eh, con dignidad, no solo no lo hace, sino que además pone toda la maquinaria al servicio de reprimir a aquellos que se atrevan a eh, buscar el ejercicio eh, de manera propia y activa. Y ese es el verdadero pleito al que nos vamos a, a enfrentar más allá de si, por circunstancias personales o no, esos 720 euros se acabarán pagando o los acabaremos pagando entre todos metiendo en una bolsa. Ese, eh, sinceramente, no va a ser el problema porque las familias de la Corral Autopía eh, tienen, eh, bueno, tienen reaños ya lo han demostrado, más eh, de 720 euros y para más. Quiero mi oportunidad, lo que canta el grupo Tras Tucada. Y también quieren su oportunidad esas personas refugiadas que escapan de sus países y que están llegando a Europa, pues eh, en busca de asilo, de refugio. Solo. Y queremos finalizar el maravillo de hoy haciéndonos eco de algunas iniciativas que están teniendo lugar aquí en Asturias con motivo de, de esa de ese éxodo, de, ese, de esa huida de distintos países, sobre todo de Siria, y que, que bueno está en las portadas de los medios de comunicación. Ayer conocíamos a través de Facebook una iniciativa movida por Patricia Simón, apoyo de Toño Velasco y alguna gente más que creaba una página que iba por nombre Red Asturiana de Familias de Acogida de Refugiados y que planteaba eh, un mensaje lo siguiente. Si quieres y si puedes acoger en tu casa a personas procedentes de la crisis de refugiados que estamos viviendo, envíanos un mensaje privado para que podamos incluirte en el registro de la Red Asturiana de Familias de Acogida de Refugiados. Difunde para que la solidaridad y la bienvenida a estas personas se expanda frente a los que construyen muros y vallas de alambre de espino. En apenas 12 horas eh, el siguiente mensaje decía que ya eran más de 30 las personas que habían ofrecido su casa para alojar a personas refugiadas apoyo económico, acompañamiento, manutención y quedaban todavía decenas de mensajes por contestar. También bueno explicaba algo más de esta iniciativa que decía, hasta ahora lo que estamos haciendo es un registro de las personas con las que contamos para la campaña que pueda que puede aportar ...cada una, alojamiento, comida, dinero... Asesor ...asesoramiento legal, etcétera... Eh, ...y cuánta gente podría acoger cada persona... ...a partir de ahí se pondrán en contacto... ...con otras entidades e instituciones... ...para saber qué podrían aportar estas... ...lo más urgente es contar con un registro amplio... ...de personas dispuestas a acoger a refugiados y refugiadas... ...con el que podamos contradecir el discurso del gobierno... ...de regateo con las cuotas... ...de que ya estamos haciendo suficiente esfuerzo... ...o de que quien los quiera... Que me dé su dirección y se los envió a su casa, como llegó a decir el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior sobre los inmigrantes de Ceuta y Melilla. El permiso para que vengan a nuestro país tiene que darlo el Ministerio del Interior, pero les será mucho más difícil negarse si la ciudadanía estamos pidiendo que los traigan, dándoles la bienvenida y comprometiéndonos con su cuidado. Así que el proceso es largo, pero por ahora lo importante es que los que queráis ayudar mandéis un mensaje privado para entrar en el registro de cuántos estamos en esto y qué ponemos cada uno. Muchas gracias. Eso lo que decían desde la red asturiana de familias de acogidas de refugiados que podéis encontrar en la página de Facebook. Y también otra iniciativa que conocíamos en la tarde de ayer es una convocatoria para una concentración eh, silenciosa por una Europa solidaria mañana a las siete y media de la tarde, mañana viernes a las siete y media de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Chichón. Una iniciativa de Chandru Fernández. ...que se planteaba de la siguiente manera... ...los medios lo describen como el mayor flujo migratorio registrado en Europa... ...desde la Segunda Guerra Mundial... ...la experiencia de cada una de esas personas que intentan encontrar refugio... En Europa podría describirse seguramente de mil maneras diferentes si escuchamos sus voces. La tarea urgente, sin duda la más urgente que tiene ante sí la ciudadanía europea, es precisamente esa. Escuchar las demandas de esas personas, cumplir para con ellas un deber de acogida, hacerles un hueco en nuestro envejecido continente. Es justo la ciudadanía europea quien está demandando a su vez que se le permita cumplir ese deber. Y no vale que algunos gobiernos se muestren reuniendo. ...renuentes, remisos, pusilánimes o directamente hostiles... ...ante una obligación moral y jurídica recogida en la Convención... ...sobre refugiados de las Naciones Unidas. La protección de esas personas debe incluir obligatoriamente... ...un tratamiento digno y respetuoso con los derechos humanos... ...así como la garantía de que no serán devueltas contra su voluntad... ...a los países de los que huyen. El reto puede que sea grande, pero lo que esas personas esperan... ...de quienes no tienen que padecer sus mismos sufrimientos... ...es que estén, que estemos a la altura de las circunstancias. Así se plantea esa convocatoria, que como te decíamos es para mañana viernes a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor de aquí de Sichon. No se calle la calle. Eso es lo que dicen este tema. Hay libertad dubiosa colectiva con la pegatina con el tema que vamos a cerrar este maravillo de hoy en el que te hablamos de esa campaña por 14N absolución. Te hablamos también de los juicios de que se inician contra la corral utopía y en este últimos estos últimos instantes te hablamos de esas iniciativas eh, en apoyo y las personas refugiadas que están llegando a Europa, las iniciativas que están surgiendo aquí en Asturias. Como siempre un beso para todos y para todas hasta la semana que viene. Sigues en Radio Cras.